De Sesma nos llega en su carrera Con lo que es su disco en Tierra de Dodos el Disco que salió en junio de este año Y en el cual te puedes encontrar 10 canciones Con el tema que acabamos de escuchar Mi familia se abre este disco En el cual pues están por aquí Josu, Caixa y Alex Para hablarnos de este disco, de la trayectoria de la banda De los conciertos y de un montón de cositas más En el programa Euskal Música Buenas tardes a los tres Pasado, Buenas tardes Hola, buenas tardes eh, Vamos a comenzar un poquito echando la vista atrás Hablando un poco de los inicios de Succarra Cuando se forma, cómo se forma la banda Bueno pues eh, empezamos en el año 2009 Hace ya casi 10 años Y empezamos eh, Alex y yo estábamos Javi que es el bajista que hoy no ha podido venir Y otros dos amigos más Ganiza no empezó Pero luego en seguida se unió al grupo Así que Prácticamente estamos los mismos desde que empezamos. Entonces, bueno, empezamos como un grupo de amigos. Sí, por echar el rato. Echar el uh -huh. rato y nada, poco más. Eh, Sucarra es el nombre de la banda. Eh, ¿Cómo surge la idea de poner este nombre a la formación? <risa> bueno, <risa> un poco, la verdad, que sin pensarlo. Sin pensarlo mucho, sí. Bueno, eh, por ejemplo, mi cuadrilla, el nombre es Sucargorri, entonces uh -huh. de ahí vino el nombre de Sucarra. Ni siquiera sabíamos que existía el grupo H-Zucarra, así que... Sí, cuando poco... empezábamos teníamos poca idea. Uh -huh. <risa> en un cuarteto donde predomina, según decís, el Strict Punk, eh, ¿por qué decidisteis comenzar con este estilo de música? ¿Tenéis algún grupo de referencia? Bueno, la verdad que cuando empezó el grupo, eh, yo era solo guitarra, no tenía, no metía la voz, y primero grabamos una maqueta un poco más suave, de sí. otro estilo. Era un estilo un poco más suave, digamos. Uh -huh. Sí, sí. Mucho más suave. Mucho más suave. <ríe> bastante más suave. Y luego el cantante decidió marcharse y nosotros lo tuvimos claro. Decidimos que íbamos a ir por el street punk y que lo que nos gustaba. Además, ¿No? la, voz, a la, sí. la voz de Josu acompañaba mucho sí, al estilo. Sí, la verdad. Que no podía ser de otra manera. Y nada, pues grupos de referencia como caos Urbano, Non Serbium... Y detrás de esa un poco... Eh... Sí. Son los grupos que nos sentimos identificados con sus letras. Era agresividad a la música y la verdad que por ahí tiramos. Uh -huh. eh, desde los inicios de su carra en 2009, ¿no? Sí, comentado? 2009. Eh, ¿Hasta ahora cómo ha ido evolucionando un poquito la banda? Pues bueno, es lo que estábamos diciendo ahora. Empezamos casi los mismos, con otro cantante sí, y, y otra guitarra. Y todo versiones. Sí, versiones. Y buscando un poco el estilo, al sí. final. Sí, estuvimos mucho tiempo tocando versiones. Demasiado. dijimos, no, hasta aquí... Hasta que hemos llegado, ¿no? Hace sí. falta un poco de... Porque la maqueta, la verdad que ahora mismo no nos sentimos identificados con eso. Uh -huh. Entonces seguimos tocando versiones, no la tocábamos en los directos y hasta que un momento decidimos que teníamos que grabar ya nuestro propio estilo y... En Tierra de Lobos Fue nació... Fue buena idea y la gente ha aceptado muy bien el... el disco. Y ahí renació el grupo, digamos, porque sí. la ilusión estaba muy baja y con este disco nos vinimos arriba totalmente. Eh, hablando un poquito del disco, lo habéis sacado en junio, ya lleva un tiempo. ¿Qué tal la aceptación por parte de la gente? ¿Cómo se va vendiendo? ¿O cómo la gente lo va escuchando porque se puede escuchar a través de la página que tenéis en YouTube? Bueno, sí, pues eh, seis meses ya de Tierra de Lobos. Y la verdad que la aceptación ha sido buenísima, estamos muy contentos. Mejor de lo que esperábamos, de sí. hecho. El sonido nos encanta, es nuestro propio sonido, nuestro estilo, lo que queríamos. Y la gente, la verdad que los conciertos notamos un ambiente cojonudo, que la gente ya sabe los temas, está a gusto. Y eso lo que dice lo pueden tener en formato físico y también uh -huh, sí. virtual, tanto en YouTube como ahora estamos desde hace poquito ya en Spotify también. Uh -huh. Entonces ahí lo pueden encontrar. No! Yeah. Tierra de Lobos, contarnos un poquito cómo fue el proceso de grabación del disco, cuánto tiempo estuvisteis en el estudio de grabación. Bueno, pues empezamos a grabar en enero, sería más o sí, menos, más los o menos. días de enero, y acabamos finales de marzo, sería, luego no salió hasta junio, pero la grabación duró sí, de enero a marzo, más o menos. Estuvimos grabando en Cárcar, un pueblo uh -huh. de, lado de Sesma, y en Denebola Records, que está Piña ahí a los mandos, que es un colega de puta madre y que hace, sí. le pone pasión, cariño y la verdad sí, que me ha gusto, eh, me ha gusto con, con él como en, casa, con el... como en casa, Y nos ha ayudado sí. mucho. Sí, la verdad que sí. nada, la verdad que sacó lo que queríamos, el, el sonido que queríamos y estamos encantados. Sí, la verdad que sí. Eh, habéis tenido alguna colaboración en las canciones, maquetación, fotos del disco? Sí, eh, mete voz en una canción, Chus, Últimos Reyes. En la canción Ella. Y luego un amigo nuestro de Riva Flecha, por lo lado de Logroño, eh, mete coros en casi todas las todas las canciones. Valentín, se llama, es, es un uh -huh. muy buen amigo nuestro. Y luego también, eh, en cuanto al diseño del disco, está Rafa, que está eh, en Grafanart, se llama la empresa, que es un muy buen colega también nuestro y que ha hecho un diseño que nos, enca nos encanta, estamos muy contentos también. Uh -huh. Y hablando un poquito de las letras de las canciones de este disco en Tierra de Lobos, 10 temas, eh, ¿de qué hablan un poquito? De todo, un poco. Al final, de la lucha, de que no hay que callarse por nada, al final. Sí, intentamos decir las cosas claras y con caña. Hacer sí. pensar a la gente un poco de que... Que no tiene que ser todo así. Que luchar, se puedan cambiar las cosas. Y también un poco de juerga, ¿no? También alguna... Sí. sí. Pero básicamente, sí, reivindicarse, luchar y contra lo que está establecido y... Eso, es protestar. Eh, letras realizadas, todas ellas por la banda Sí, ¿Y sí. ¿Quién es el, quién es la es la persona encargada de las letras? Bueno, eh, Alex y yo somos más o menos los que nos encargamos de las letras Solemos componer en, en casa y luego llevamos al, al local lo que tenemos Y ahí ya pues varía Sí, entre ratos, todos ratos, al ratos. final uno te dice una frase, otro saca sí, un punteo Sí, cada uno mete lo suyo pero o sea, la letra va más o menos desde casa ya Y ahí es cuando se fabrica uh -huh. Eh, detrás de la salida de este disco me imagino que ha habido mucho tiempo de ensayos, mucho trabajo. Eh, contarnos un poquito esos momentos de ensayo antes de meteros en el estudio de grabación. Bueno, pues, pues bien, al final teníamos tantas ganas de meternos al estudio que con muchas ganas, muchas cervecillas. Sí, sí la, y la, lo que dice la preparación, pues primero estuvimos componiendo un tiempo y decidimos eh, parar de tocar en directo durante ese tiempo porque si no era incompatible todos los fines de semana tocar y oh, sacar tiempo para trabajar, para estudiar, para tal, pues decidimos parar y preparar el CD y estuvimos un tiempo preparándolo y luego ya nos metimos de lleno en el estudio. Uh -huh. eh, si os parece desde de meternos a hablar de los conciertos, vamos a escuchar otro de los temas incluidos en este disco estudio. ¿Con cuál os gustaría que la gente...? Bueno, pues podríamos meter en Tierra Lobos, ¿no? Que es el nombre que da... Al CD. Estoy cansado de darles las gracias por migajas Soy pescador Perseo es pescador Hasta eso nos han quitado ¿eh? Lo que somos Y no obstante pretenden que los adoremos Un día Alguien va a tener que decir basta Un día Alguien va a tener que decir Se acaba de La hipocresía es aislabilidad Esclavizados y torturados no te dieron la oportunidad De desprenderte y ser consciente que a ti te toca vivir en libertad sin aliento la policía mordiendo al pueblo al servicio de capital apartado molido a palos violència antinatural i dos bens Que me sigas, no me quedo sin aliento Seguimos con la formación Sukarra, banda de Sesma, en el programa Euskal Música de Berriozar y Ratiant. Josu, Gainza y Alex están con nosotros. Eh, vamos a meternos a hablar, si os parece, de los conciertos, cómo tenéis pensado presentar este disco, vais a incluir todo entero, vais a meter versiones... Bueno, como hemos dicho antes, ya llevamos seis meses presentándolo, entonces ya tenemos sabemos cómo lo, metemos, lo hemos metido y tal. Y metemos, de 10 temas que tiene el CD, metemos 9 prácticamente... Y luego metemos eh, algunas versiones de grupos que nos identificamos con ellos y tal. Sí. Un servicio, un caso urbano, Jalberóis... si va por ahí la tónica. Entonces, también metemos un tema de la maqueta anterior que tenemos. Pero bueno, sí. Llegao pasa. Se llama. Es un tema que tiene trombón y al final de fiesta anima mucho al público que nos sigue desde siempre. Uh -huh. Sí, la gente que nos sigue de toda la vida se la sabe. Eh, hablando de los directos, ya habéis estado presentando el disco. En algún lugar, eh, contarnos un poco cómo ha empezado la gira ¿no? de presentación del disco. Bueno, pues eh, la gira empezó el 1 de junio. Eh, quisimos presentar el CD en nuestro pueblo, el Sesma. Y la verdad que estuvo de puta madre ese concierto. En fiesta nos pegamos. Vino mucha gente... La verdad que muy buena el, el local lleno y desde entonces, pues yo creo que la gente ha ido poco a poco escuchando el CD. Claro, ese era el primer concierto que dábamos del CD, uh -huh. tampoco se... Había un pequeño adelanto, pero no se sabía la gente los temas. Y ahora vemos, por ejemplo, este sábado estuvimos en Lodosa y como la gente se sabía todos los temas, un ambiente de puta madre y estamos contentos sí, con los directos que estamos uh -huh. dando. Al final hay que decir a la gente que mañana viernes, 14, no actúáis en, en Sarta Aguda. Y por si acaso alguien pues estaba ya con ganas de veros, pero tenéis ya cerradas fechas para presentar el disco? Bueno, sí, eso, al final no estaremos mañana en Sartauda. Ha uh -huh. habido un pequeño error, no habíamos confirmado nada, han subido el cartel, bueno, no pasa nada. Eh, los humanos fallamos a veces y no, no cuadran las fechas, no os cuadran las fechas y ahí no hemos podido estar. Y luego sí tenemos unas cuantas fechas para el año que viene, pero creo que todavía no podemos decir nada. No. <risa> nos han pedido que no digamos nada tenemos uh -huh. muchas ganas porque son fechas bastante potentes pero de momento no, no podemos sí, pues, cuando estén ya <ríe> misterio ya las, misterio eso es el primer concierto que disteis como sucarra os acordáis eh, sí. cómo fue dónde fue sí, perfectamente, <risa> pues, fue, sí, sí. pues para <risa> probar qué tal andábamos porque al final lo habíamos ensayado y para uh -huh. probar cómo anda, pues donde los colegas en la cuevilla, una cuevilla en grande local, en local uh -huh. invitamos sí. a todo el mundo que quisiera venir y a ver qué salía Y salió bastante bien. Pero bueno, ese era el primero no oficial, digamos. Porque luego dimos eh, un oficial, todo hay que decirlo, clandestino. <risa> en las piscinas del pueblo, sin que nadie lo supiera. <risa> y ahí todavía no estaba Gainza, pero ahí nuestro otro, el otro guitarra decidió no que no quería seguir. Tocamos sin él, uh -huh. él nos vino a ver y como estaba también ahí empezando tal, nos dijo y hasta ahora. Uh -huh. O sea, prácticamente desde el primer concierto está con nosotros. Uh -huh. o sí. Sea, que... Y aparte de lo que es el CD físico, tenéis un videoclip de uno de los temas del disco. Contaros un poquito dónde fue grabado, cuánto tiempo estuvisteis, alguna anécdota que tenéis que contar del videoclip. Sí, pues fue grabado allá mientras grabamos los temas y un poco por partes de las canciones que sí, estábamos grabando allá. Está grabado por Piña, que es el que nos ha grabado el disco en The Nebula Records y tal. Y como maneja audiovisuales y tal, pues le preguntamos a él, nos dijo que encantado. Y nada, fue grabando por tomas lo que, mientras fuimos grabando el disco, nos iba grabando. Uh -huh. Y luego creamos el videoclip del tema Les inquieta, que también es un tema que la gente le gusta mucho. Yo creo que fue porque al tener videoclip y formato audiovisual, pues la gente... Y pegadiza, sí, la gente le, se apoya en eso. Y no sé, anécdota no sé, que contar. La verdad que nos, pasamos, nos lo pasamos de puta madre grabando el CD. <risa> Cervezas, nos cervezas, buen ambiente <ríe> a gusto con la, nuestra gente y, mm. y eso, poco más. El disco ya está en la calle desde el mes de junio, en Tierra de Lobos. Eh, se puede escuchar a través de YouTube, pero la gente sí lo puede conseguir. Y Spotify, de... y Spotify. Y Spotify ahora. <ríe> eh, ¿De qué manera se puede conseguir de forma física el que lo quiera tener? Bueno, eh, forma física principalmente en los conciertos. Llevamos siempre el merch, etc. Eh, CDs, camisetas, pegatinas, de todo Y luego tenemos un, Algunos puntos de venta también Como algunos bares de, En Sesma, Lodosa, los pueblos de alrededor Mendavia y tal Y también eh, Tenemos el CD en la página De Potencial Hardcore En Madrid Y ahí lo pueden conseguir, ahí se meten en la página Cinco eurillos, bueno Bonito y barato ¿no? y Que le den ahí las encendidas del humo en tu cara. Los colegas a tu lado se para de animar. El corazón siempre rojo contigo hasta el final. Ponemos a mucha lucha, porque queremos paz, juntos equipo, tenemos que sacar, el más de Steve Punk, eh, pero para cada uno de los que estáis aquí hay alguna canción que le guste más que las demás por alguna cosa especial. Pues a mí personalmente también esa a época su ah, conciertos hay algunas que me, me he llaman hecho, ¿sí? en, en, al principio ahora me gusta más por ejemplo el sinquieta, el sinquieta uh -huh. es que es pegadiza un mensaje de tierra de lobos más, más sí, tierra de tierra también sí, yo si me tuviera que quedar con una igual me quedaba con compañera por el significado, pero no sé, me gustan todas. No es que es como un hijo Y, eh, queremos a todas igual <risa> eh, para contactar con su carra teléfonos, redes sociales, para los conciertos para los discos bueno, tenemos eh, redes sociales como todo cristo ahora mismo eso es y nada, tenemos el facebook su carra sesma uh -huh. y en eh, nuestro instagram también su carra barra baja street Punk. ahí podéis, si queréis que vayamos a vuestro pueblo a pasar una noche inolvidable, como podemos <risa> decir Espero que nos acordemos. Pues ahí podéis poneros en contacto con nosotros y nada. Encantados. Uh -huh. Pues si os parece mientras os preparáis para tocar los dos temas en acústico, eh, vamos a escuchar otro de los temas del disco, ¿con cuál nos quedaríamos ahora? Te inquieta, pues venga. Es para unos pocos que incultarles la vida hecha a su medida. Hartos de oír patrañas, hartos de veros vuestras caras, hartos de mataros por un curro pa' que no os robéis amparados por la ley. No tu cresca indiscretta ni tu desprecio por l'autorina la Fui forjando mi propio camino Voy pisando el camino que he elegido Te seguiré tus modas estúpidas Te escupiré con educación ¡Ja! Y con mi gente aquí y en cualquier lado la calle es santuario. La resistencia nunca es discreta. Ninguna patria por la autoridad. La resistencia nunca es discreta. tu patria por la autoridad. Orgullosa de tu vida Levanta el puño y continúa Mirar pa'lante es nuestra lucha En la batalla no es sola. La unión crea la fuerza Un paso al frente compañera Tenemos que insistir Que esta vida hay que vivirla No está hecha pa' sufrir ¡Un pastor frente, compañera! ¡Tenemos que insistir! que esta vida hay que vivirla, no está hecha pa' sufrir. Un paso al frente, compañera, tenemos que insistir, que esta vida hay que vivirla, no está hecha pa' sufrir. Y... Después de escuchar dos de los temas en acústico de Sucarra, de manos de Yosu, Cainza y Alex, vamos a ir acabando la entrevista. Eh, ¿Algo que me haya dejado? que queráis decir? Bueno, pues principalmente te queríamos agradecer a tipo esta oportunidad de venir aquí uh -huh. y de no sé, pasar un rato a gusto, publicitarnos un poco también, que no viene mal, y a Euskal Música, a uh -huh. Rosario Arratia y la verdad que me ha gustado. Para un eso estamos, para eso placer estamos. que haya gente como tú que quiera que los grupos que no estamos por ahí, que no somos importantes, como quien dice, pues que tengamos una, una oportunidad. Una sí. Oportunidad, una pequeña de que asomar la cabecita por ahí. Uh -huh. Y la verdad que muchas gracias a todos. Pues Josu Gainza, eh Alex, gracias por haber venido. Eh, mucha suerte y a ver si dentro de poquito os venís aquí con otro disco Ojalá, sí, que, que está cerca eso es. no, no lejos, pero cerca tampoco o sea, Está bien ahí, está ahí Vale, venga, gracias, saludos A ti he quedado con los colegas En el bar de ayer Esperando una cerveza Un canuto melillero Dos colegas en el mismo bar de ayer y esperando una cerveza, un carudo me lié. Yo me lié. Yo me lié. Y me lié.